La Municipalidad de Santa Rosa perdió un juicio que le va a costar cerca de 20 millones de pesos. Es una historia antigua, pero que se resolvió el año pasado y eh, la se ha informado en estas horas. Pueden leer la historia completa en www.radiocermes.com Ahora vamos a hablar con Javier Díaz, que es el abogado de Eduardo Iglesias, que inició esta causa allá por el año 2010. Javier, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, bien. Bueno, ¿qué nos podés contar eh, eh, sintéticamente de por qué se inició esta causa? Esta causa se inició allá por el año 2010, porque en vida fuera Eduardo Iglesias, eh, por cuanto él mismo tenía un inmueble eh, de importantes dimensiones en la ciudad de Santa Rosa, al cual eh, la municipalidad le había... Eh, extraído el alambrado perimetral, se había metido adentro y le sacó eh, mucha cantidad de arena eh, la sentencia de cámara termina hablando de mil y pico de metros cúbicos de arena, provocándole un socavón eh, inutilizando eh, eh, el terreno eh, a, los, a los fines eh, de la naturaleza del mismo Eh, por lo tanto, se efectuó un reclamo allá a principio del año 2000 ante el municipio, eh, nunca obtuvo respuesta eh, quien envía fuera de eh, iglesia y eh, concluyó ello eh, iniciándose una acción judicial Bien, contra el municipio. Tenemos entendido también que eh, sacaron caldenes del lugar de acuerdo a lo que dice el expediente policial. Eh, sí, sí, hubo esta acción, o sea, para... No es que sacaron Caldenes, los Caldenes sí cayeron. El que claro. pase por la zona puede ver que algunos todavía están caídos. Esta es la zona, Javier, la arena, para ubicar un poquito a los oyentes, es el, el es el circuito Diógenes, esa zona es... Era donde funcionaba el circuito Diógenes, efectivamente. Bien. Eh, vos decís que en el año 2000 ya hubo un reclamo que de manera informal, administrativa... Sí, ¿cómo? sí, sí, sí. sí. Eh, lo cual motivó eh, el inicio de un expediente administrativo en la municipalidad. Uh -huh. Y nunca hubo una respuesta Nunca, o sea Nunca se intentó dar una respuesta Los distintos eh, eh, Mandatos que fueron pasando Nunca le dieron una respuesta eh, En la época de Torroba Se le ofreció poner un punto verde En el lugar eh, Pero el punto verde eh, No solamente Importaba llevar ra eh, rama sino que eh, lo que Iglesia temía, que fueran pilas, que afectaran eh, el agua cuando se hicieron las perforaciones. Entonces, eh, nunca se llegó a una solución. Y terminó eh, en un juicio. Eh, en algún momento se ha dicho, o, o exfuncionarios han contado, que había una especie de acuerdo de palabra, yo no sé si con Eduardo Iglesias o con otra persona que fuera propietaria, No, para... no, el único propietario ahí Ajá. desde que yo tengo fue Eduardo. conocimiento eh, fue Eduardo Iglesias. ¿Y no ya desde hubo... la década del 80 ese uh -huh. inmueble era de Eduardo Iglesias. Y nunca hubo una, un acuerdo verbal, aunque sea, para que la no. municipalidad dijera esto, eso no, no es así. No. Uh -huh. no, no, en una oportunidad eh, nos llamaron para hablar, nos tuvieron sentados ahí en la municipalidad, ¿Quién? desde las seis y media de la tarde a las ocho de la noche y ni siquiera nos atendieron pese a habernos citado. ¿Quién los había citado? Eso fue la gota que rebalsó el brazo eh, y, y ahí fue que se decidió iniciar la acción judicial. Eh, Javier, ¿quién los citó? decís? Mira, no me, eh, eh, eh, mira, creo que me llamó en esa oportunidad Montalvo. Ajá. Eh, eh, eh, que era abogado ahí de la municipalidad ¿Y eh, pero esto eh, arrancó el reclamo entonces en la gestión de Oscar Mario Jorge ¿os no, no no a ver ah. el reclamo sí el reclamo administrativo claro claro el reclamo administrativo eh sí, sí judicial, quiero decir no, eh, en, la, en la gestión de Torroba Claro, por eso, pero eh, hubo un primer reclamo administrativo que la municipalidad desoyó y que terminó siendo. Sí, sí, en que, y, que, y, que, y que pasó por la alcala, o sea... Sí, sí, pasaron todos, digamos. Muchas gestiones pasaron. Bien, y al, el, la justicia determinó que ya de sentencia firme del Superior Tribunal se van a tener que pagar 15.400.000 pesos. A ver, para, sí. para que entienda la ciudadanía, porque... Lo lamentable y penoso de este caso es que la justicia no le dijo a la municipalidad paguen. La justicia lo que dijo es restituyan. El, te robo 30 segundos. Eh, son cuatro párrafos del fallo de primera instancia, donde sí. dice, por los puestos, textualmente, y en atención a los términos que fue planteada la demanda, corresponderá que la municipalidad de Santa Rosa restituya. 18.136,75 metros cúbicos de suelo arenoso del mismo tipo del existente en el inmueble del actor. A ver, si no podía cumplir con eso, debía pagar. La Cámara de Apelaciones eh, aumentó el monto, el monto de metros cúbicos a restituir, pero la sentencia siempre... Eh, la obligación principal del municipio, la Cámara lo elevó a 39.979 con 21 metros cúbicos. Eh, la sentencia, firme y consentida, obligaba a la restitución del producto, a la restitución de la harina. Uh -huh. De ser imposible ello, a pagarla Bien. Eh, La restitución de la arena yo entiendo que no es un tema imposible, es más, eh, uno sale a la ruta y, y, y ve que hay, hay, hay médanos donde se está sacando arena que se ha, han sido comprados a los dueños de, de los campos eh, y que su costo es muy inferior a los montos que representaba eh, el, el valor de la arena. Eh, y esto es lo llamativo, y esto es lo, lo preocupante, porque ¿qué hacen con el dinero eh, del ciudadano, fundamentalmente, en épocas eh, donde no existe dinero para darle solución al vecino? Como es el caso del Butaló y de tantos barrios de la ciudad de Santa Rosa. ¿Vos decís, Entonces, el eh, tema es que acá, se, acá directamente se optó por la más fácil. Claro. ¿Quién que, fue que el... pagar? Sí. Eh, eh, esto no tiene nada que ver, la, eh, eh, los herederos de iglesia, eh, porque ellos actuaron correctamente. Eh, eh, esto el tema es el municipio, las opciones que adopta. Eh, eh, como diría Sarmiento, total es sangre gaucho y no tiene ningún precio, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y eso es lo, lo, lo llamativo, quizás lo indignante. El monto total que debe pagar el municipio, eh, ¿hubo algún acuerdo con el intendente actual de cómo se va a realizar? Sí. ¿De qué manera? Eh, un monto determinado que se va a abonar en, en cuotas. En cuotas. Claro, lo, lo que vos decís es que posiblemente es más barato buscar la arena que ese acuerdo que, al que se llevó. Pero no te quepa duda, eh, vos averiguar en cualquier campo, eh, yo no sé, un, un, un no no debe estar valiendo más de un millón de pesos. Uh -huh. Bien. Eh, y acá estamos hablando de, de suma... Sí, sí, de, de, 20, de 20 palos. Así. No, no, o 15, 15, 15 está bien. 15 millones, o sea, el total del juicio quizás supere los 20 millones de pesos, pero eh, el monto a restituir, si no se restituye la arena, sí. Bien. Supera los 15 millones de pesos. Bien. Javier, Entonces, vos... lo, sí. lo llamativo, Juan Pablo, es que el intendente sale a decir eh, en los medios periodísticos ya no puedo hacer más nada por el butalón. Provocando una desazón en el vecino de... Porque, ¿qué hacemos? Nos vamos, el Butaló abandonamos nuestras casas. Ustedes saben el problema que existe con las redes cloacales. Y el señor intendente dice que no tiene que ya no tiene soluciones para el butaló. Y por el otro lado, yo entiendo que no tiene soluciones por los costos que ellos representan. Pero por el otro lado, pudiendo eh, eh, solucionar o cumplir una sentencia judicial, eh, con un monto que entiendo muy inferior, eh, decide terminar pagándolo cuando oh. bien pudo restituir el producto. Bien. Y perfilar el terreno y devolverlo como el terreno, como correspondía. Bien. Javier, vos además de ser abogado tenés este una incidencia social en algún sentido, fuiste candidato a, a intendente y es una pregunta que generalmente desde el sentido común la hago porque eh, vos vas a, a cobrar honorario supongo más vale por, por, este, sí, no, por no, este laburo. No, sí. Y hay, hay no, no quien... sí, sí, sí, honorario muy importante. Claro. Hay quienes no, plantean no. Eh, a veces como una contradicción eh, de personalidades públicas que intentan ocupar cargos estatales esto es reclamarle al Estado. No no estoy diciéndolo yo, sino que es una cuestión en, en debate en todo caso, pero eh, vos lo tenés claro, no te genera no, ninguna que tiene, contradicción. Tiene, tiene totalmente tiene razón la, la ciudadanía. Lo que pasa es que yo no ocupo ningún cargo público. Yo vivo en, en exclusividad... Eh, de la vida privada eh, de mi profesión eh, y bueno yo los eh, el trabajo eh, que dignifica el ser humano no es cierto eh, lo cobro eh, y bueno esto es lo que se me ha regulado lo que voy a cobrar es lo que se me ha regulado eh, en el juicio y, y bueno es, es el producto de mi trabajo y creo que no es cuestionar por lo menos A mí moralmente no me afecta en lo más mínimo. Sí, efectivamente yo fui uno de, yo fui un candidato, fui un candidato invisibilizado en la elección, pero, pero fui un candidato al fin, eh, y no por eso tengo que regalar el trabajo de mi vida privada. Ah, vale, bien. Y Javier, te hago una consulta más. Eh, a raíz de, esta, de esta, este perfil público que tenés, eh, hace poco eh, estuviste un poquito en el centro de la escena porque el, el comunidad organizada o un sector de comunidad organizada te propuso como síndico de Pampetrol en esta historia ya conocida y hablada en que terminó siendo Martín Maskin el representante. Eh, si querés sintetizar eh, la situación, porque sé que sí, también está provincializada creo que, que, que es una situación que, que realmente es preocupante. No por el cargo, ¿eh? No por el cargo porque... O sea, yo creo que la sociedad lo que tiene que entender, más allá de que si es la primera minoría, la segunda minoría, quién conforma la segunda minoría, que entiendo que es un tema que a la sociedad eh, a esta altura hasta le molesta. Eh, lo grave del tema no es que... Eh, no me hayan designado a mí. Lo grave del tema es que quien debía proponer al síndico era, eh, la, era la legislatura. Eh, olvidémonos si primera minoría, segunda minoría, quién conforma la segunda minoría, quién es la primera minoría, olvidémonos de eso. Eh, el hecho objetivo es que quien debía proponerlo era la legislatura. Y quien lo terminó proponiendo fue el Ejecutivo. Y esto es de gravedad institucional, porque porque todos los directores de PAN Petrol eh, han sido puestos por el Ejecutivo y todos los síndicos de PAN Petrol han sido puestos por el Ejecutivo y esto es reprobado por el artículo 29 de la Constitución Nacional que prohíbe a las legislaturas provinciales eh, concederle sumisiones a los ejecutivos provinciales, por lo cual... Eh, el honor o la fortuna de los argentinos quede a merced de una única persona. Tales actos constituyen el delito de infames traidores a la patria, dice eh, la Constitución Nacional. Uh -huh. eh, y eso es lo grave del tema, que la legislatura provincial dejó en manos de una única persona, que es el gobernador. Eh, la empresa que se dedica nada más y nada menos a la explotación de los hidrocarburos, a la explotación del petróleo, la riqueza del pampeano, que no tiene control de nadie, porque esto, él partía esto, el penal esto, y él lo ataja. ¿Esto, Javier, ustedes lo, lo convirtieron en una causa judicial? En una denuncia penal ante la Fiscalía uh -huh. Federal, porque Bien. entiendo que es un delito federal, porque el que lo manda a sancionar es una norma federal, que es el artículo 29 de la Constitución Nacional. Bien. Y la denuncia ha sido radicada contra toda la Cámara de Diputados. Después cada uno saldrá a probar que ellos se opusieron o no, pero en principio eh, la denuncia fue contra todo. Bueno, seguiremos el tema a ver si hay también alguna novedad ahí en, en la Justicia Federal. Javier, te agradecemos. No, por favor, que tengan un, un lindo día y que disfruten los ciudadanos el día de la primavera. Bueno, ojalá. Gracias de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes. Javier Díaz es el abogado de la familia que le ganó una millonaria demanda a la Municipalidad de Santa Rosa. Estaba sacando algunas cuentas, para que, eh, todo muy eh, en los apurones, y mientras había oyentes que enviaban mensajes diciendo que lo más caro de, de, de entregar esa arena sería el transporte. Acá figura en internet el precio del, del metro cúbico de arena en dos mil pesos así que cuarenta mil metros cúbicos serían 80 millones, pero no sé bueno, hay una disputa, de todos modos está buenísimo haber tenido la palabra eh, del de abogado que confirma eh, que todas las gestiones municipales desde Ningo Jorge hasta ahora tuvieron algún tipo de responsabilidad en esta situación que se le convirtió a Dinapoli y ponele en una pesada herencia